fronteras del futuro. ¿Eh, ¿Quién nos lo va a contar? Por supuesto, él. Javier Sabellano. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, codirectores, ¿cómo estáis? El rockero, cascaulero. ¿Qué tal? <risa> Eso digo yo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Pues aquí estamos todos. Ya estamos todos, entonces. Claro. Y, y, Oye, pero, pues os... y, y seguiremos conectados, ¿no? Eh, sí, vamos a seguir conectados. Voy a contar cómo, cómo va a ser redescubrir o reinventar Internet. Porque... De la idea inicial que, te, que había sobre Internet, la que el Internet este que, que diseñó Tim Berners-Lee allá por el año 1989 al Internet que tenemos ahora, pues tiene poco que ver con lo que ideó Berners-Lee. ¿no? Y, y de hecho, para intentar reconducirlo, eh, hace unos años, cuando en Estados Unidos se creó eh, aquella ley para intentar poner una cierta mayor vigilancia a Internet, mayor control por parte de las autoridades y de las grandes tecnológicas, se creó aquel manifiesto Barlow, en creo que eso fue en Davos, pidiendo el volver un poco a los orígenes de lo que era Internet, ¿no? es decir, una red de redes en la que el control lo tuvieran los usuarios y los desarrolladores de aplicaciones para Internet. Yo recuerdo, Javier, cuando comenzó este mundo, el de Internet, ya se decía Evidentemente, y en eso acertaban que era el futuro, pero que representaba además Internet, un poco la libertad, un poco eh, la democracia, un poco eso. el poder del usuario, todo eso se ha ido perdiendo. Con nada el fuera, de eso no existe nada. Ahora, eh, si os dais en cuenta, eh, eh, de, de esas ideas que tú dices que era una tecnología descentralizada, por decirlo de alguna, de alguna forma, se ha convertido en una de unas cuantas eh, tecnológicas ay, ay, todas cuantas que nos someten a sus eh, o, o pasamos por el aro o estamos fuera de juego absolutamente no nos, nos echan del tapete de juego, entonces de lo que se trata es volver a a los orígenes, un poco de volver. No es tanto rebobinarse como mm, intentar volver a, a los orígenes y, y volver a hacerlo como se pretendía, lo que se pretendía. Hay una serie de gente involucrada en todo ello, entre ellos el propio eh, Tim Berners-Lee, pero también hay otras eh, empresas eh, que, anda, que andan tran, tras la jugada. Una de ellas es Definity, que es lo que está, está construyendo teniendo en cuenta el, el, el, el, el origen y, y, y cuáles son las bases de Internet eh, llegar a una tecnología descentralizada. ¿Qué quiere decir esto de una eh, tecnología descentralizada? A ver si nos, nos entendemos en un momentito. Eh, actualmente cuando tú eh, quieres eh, obtener algo de Internet o bien tener hacer una videollamada a algún compañero o algún amigo, lo que haces es que tú mandas, por así decirlo una solicitud a, a, un, a un, lo que es una gran de servidores que están en poder de estas multinacionales tecnológicas y ellas son las que te piden una serie de datos para comprobar que eres tú y luego lo que hacen es que eh, facilitan el tráfico de esos datos bien de tu imagen si es una videollamada o te facilitan digamos la información que tú requieres en, de, de internet eh, estas granjas de, de servidores están en manos de estas tec grandes eh, tecnológicas que tienen muchísimo muchísimo poder en este en, en este mundo y todos sabemos a quién nos referimos el todo esto se realiza por medio de un de todo este tráfico por medio de un estándar de un protocolo abierto que que es el IP no el protocolo de Internet eh, Internet Protocol ¿no? el IP lo que se pretendía cada ordenador en su conexión tiene una, tiene una IP eh, que es como algo así no podemos decir como el DNI como de el cada DNI por así ¿no? lo que ocurre es que Todas estas aplicaciones que eh, en, fabrican o inventan los desarrolladores están, se ejecutan en, estos, en estas granjas de, de servidores ¿no? y eh, están muy centralizados. Es decir, son, están en diferentes partes del mundo, pero están en manos de unas eh, cuantas tecnológicas. Con lo que se pretende es volver al origen y eh, esta empresa en concreto eh, está creando un, un ordenador con un nuevo protocolo que ellos llaman definido como protocolo informático de internet el ICP que ya tenemos algún conocimiento de él y de lo que se trata es de descentralizar todo esto es decir que los desarrolladores puedan mover el software eh, que crean por todo internet Al igual que los datos, es decir, que no haya que ejecutar solo en un solo sitio, en, un, en unas granjas de estos eh, servidores eh, controladas por estas grandes multinacionales, estas grandes eh, entidades, sino que eh, podrían estar en cualquier ordenador de cualquier parte de la red del mundo, que no eh, eh, estuvieran controlados por estas grandes eh, entidades, ¿no? no habría por tanto una dirección física fija, sino que sea una dirección física eh, flotante dependiendo en qué momento de la de la red de, de eh, en, en qué parte de la red se ejecute ese, ese, ese, ese, esa, esa aplicación a día de hoy solo se ejecutan en, en las granjas y lo que van, los datos van viajando de nodo en nodo pero el, el control lo tienen estas, estas eh, grandes tecnologías ¿y tú Esto crees eh, Javier que les van Dime. a dejar? porque yo creo que les, que les escaparán claro, como puedan ¿eh? exactamente, ahí, ahí está el problema porque a día de hoy el gran negocio de internet aparte del que tienen estas grandes tecnológicas, es el control de los datos que claro. tienen estas tecnológicas y estos, esos datos sirven para una cosa fundamental en internet, el internet de hoy, la publicidad es decir, nos acosan con nuestros datos, tenemos que darles nuestros datos y esos datos sirven ni más ni menos que para, que, que, que para freírnos a, a, a publicidad, es decir, es un monopolio por decirlo de alguna forma, del de de, de, uh, uh, de publicidad eh, el que se mueve por toda por toda la red y um, evidentemente las normas básicas de privacidad pues aunque Cada vez, y en más países, están surgiendo leyes más restrictivas, pero a día de hoy, de momento, no son lo suficientemente restrictivas para estas empresas y nuestros datos, todos los datos están eh, viajando por ahí. Y cuando es se el... quiere proteger un poquito, lo que ha pasado es también, complicado. entre las mil cosas que han pasado con esta pandemia y el confinamiento, es que sucede un hecho, un hecho terrible, la salud de mucha gente está en peligro y entonces se ceden derechos, se cede intimidad. Se sí, tienen claro. cosas que las grandes empresas de Internet aprovechan porque evidentemente la sociedad se la... quiere un poquito seguridad y entonces se hace de cosas. Por bueno. lo tanto, aunque pase eso, luego viene un, un hecho que hace que volvamos atrás? Bueno, pues con esta nueva, eh, eh, este nuevo rediseño de, de la red, lo que pretenden desde esta empresa y otras eh, afines es volver a descentralizarlo todo. Es decir, que eh, el, el poder vuelva otra vez a lo que era en origen lo que se pretendía que fuera en origen que eh, eh, estuviera nuestros datos dependieran de nosotros no de las empresas y que eh, los desarrolladores y los usuarios fueran los eh, auténticos m, propietarios por así decirlo m, de la red y que las empresas de contenidos simplemente eso m, m, viertan los, los contenidos a esta, a esta red por una forma eh, pagarían por así decirlo un, unos eh, eh, eh, valores que criptográficos eh, virtuales, como ocurre ahora con Bitcoin y con estas, estas eh, otras eh, monedas, por, ver, por poner sus, sus desarrollos, sus aplicaciones ahí. Y eh, por, el, por la red irían estas eh, aplicaciones que nosotros podríamos eh, utilizar. Evidentemente, todo esto que ocurriría que ya se ha visto en el mundo de las monedas criptográficas que aunque está descentralizado que el, el mundo del de, de, blockchain se han creado como especie de mafias de camarillas eh, un, por una parte bitcoin por otra, otro tipo de, de monedas como pues en ethereum y tal y que cabe el riesgo evidentemente de que en un futuro aunque esté descentralizado estas mafias eh, o, o camarillas, vamos a decir mejor camarillas eh, llegarán a tener tanto poder como a día de hoy tienen los altos mandatarios de estas eh, de estas grandes multinacionales tipo eh, Amazon, Facebook, Google etcétera, etcétera, etcétera o sea, el riesgo sigue existiendo pero evidentemente mm, iríamos a un punto de partida parecido ya ha decía por aquí, yo, ya, decía ya yo está ¿cuánto está tardando No, claro él también bueno, quiere su cuota de conexión lógicamente claro. la cuestión es que eh, los riesgos no van a seguir eh, ex, eh, van a seguir existiendo porque seguramente las empresas publicitarias que se nutren de esto buscarían el hueco para volver a, a, a compartir el, el pastel, ¿no? Pero ya hay eh, estas empresas eh, aunque todavía no están disponibles, pero sí ya han creado eh, a, a algunas mm, aplicaciones que podrían hacer mucha mucha pupa a algunas de las que ya hay ahora y las que eh, te ofrecen esos esos eh, eh, esa gratuidad, por así decirlo, a costa de tus datos, con lo cual no es tan gratis, evidentemente. Pero, por ejemplo, eh, hay un, una que ha una de las empresas que está en mano de Tim Berners-Lee eh, Solid, eh, ha creado eh, lo que pretende es que, mmm, que las personas tengamos el control de nuestros propios datos y en lugar de entregar esos datos a las aplicaciones, como pueden ser eso, el Twitter, Facebook y todo eso los usuarios almacenemos nuestros datos de forma privada y sean las aplicaciones las que deban solicitar lo que necesitan Ay, y nosotros, bueno, bueno. claro y que nosotros si nos place, digamos, pues te doy los mis datos o no te doy mis datos, pero no Justo al revés, que para tener eh, posibilidad... Claro, todo el mundo que, quiere estar en Facebook, evidentemente. Entonces, para, para estar en Facebook, lo que tienes que dar es tus datos. No, pues esto sería al revés. Facebook, si quiere, nos pediría a nosotros los datos y nosotros nosotros le daríamos los datos que nos place o no nos place. Pero si le decimos eh, que complicado no... complicado ponerlo ponemos, en marcha. Claro, luego eh, decimos que no y firmamos que no. Vale, perfecto. Pero luego, en todo lo que publiquemos, en todo lo que hagamos... Dejamos una serie de datos, ¿eh? no hace falta sí, claro. eh, firmar para que eh, la firma la tengan ellos no, no no hace falta, evidentemente la privacidad depende muchas veces de, de nuestra propia conciencia de lo que estamos claro. poniendo en internet, es decir eh, las aplicaciones de imágenes pues dan mucha, mucha, mucha yo recuerdo hace unos años, no sé si os acordáis eh, en, creo que fue en Argentina un ladrón que fue a una casa que sabía por por Facebook que en ese momento no había nadie porque eh, sus habitantes estaban no sé dónde y entonces fue a la casa esa a robar porque ahí sabía que no le iban a pillar a nadie en esa villa, evidentemente, entonces hay que tener mucho cuidado y hay que ser más responsables somos, digamos, la primera generación, por así decirlo, que, que estamos en, en, en este mundo tan tecnológico, y entonces nos está pillando muchas cosas que no tenemos todavía conciencia de lo que puede ocurrir esto es parecido como a cuando apareció el automóvil, que había muchos eh, atropellos respecto a lo que hay ahora porque estaba la gente estaba acostumbrada a las caballerías y no a los coches eh, tan rápidos, etcétera, etcétera y entonces, eh, evidentemente generaciones posteriores ya sí tenemos esa conciencia de que los coches pueden ser peligrosos y nos ponemos en su camino y con, con internet pues, está pasando una cosa igual, somos la primera generación y, y todavía somos demasiado incautos en muchos peligros que tiene internet en este sentido y de lo que se trata es que eh, seamos nosotros los dueños que es el origen de internet lo que Tim Berners-Lee eh, intentó di diseñar y poner lo que pasa que las grandes multinacionales evidentemente al albor del negocio eh, de, de datos pues eh, se hicieron con, con el poder y, y ahora mismo son las que mandan el internet del mañana en fronteras del futuro con Javier Sabiano, Javier, gracias besitos A